Estas son las voces que pasaron por Radio Kermés. El Poder Judicial arregló una condena al presidente de la Comisión de Fomento de Unano, Emanuel Costoya, en la que zafa de ir a la cárcel. La presidenta del Tribunal de Cuentas, María Alejandra McAllister, reveló en Radio Kermés que aunque hizo la denuncia original, nunca fue convocada por la justicia la ley de municipalidades y nuestra propia ley hace responsables tanto al presidente como al secretario de la, de la municipalidad de la comisión de fomento en este caso o sea que la, la denuncia es para ambos, nosotros cuando llegamos es la, la denuncia ahora bien, yo sé este, entiendo a dónde apunta tu pregunta, nosotros eh, denunciamos a estas personas con todo un procedimiento administrativo, como te decía, y la justicia deberá, deberá haber visto, habrá visto, eh, habrá tenido en sus manos o no, lo desconozco, quién proveyó esas, esas facturas. Lorena Rodríguez le contó a nuestro cronista de exteriores la pesadilla que le significa el trámite para ingresar a la planta permanente de la Municipalidad de Santa Rosa. Yo vengo peleando desde, desde la gestión anterior... Y todo el mundo me cerró las puertas, me mandaron de un lugar para otro. Uh -huh. Y en definitiva eh, estoy reclamando algo que me corresponde. De hecho recién ahora no están por pagar eh, la sucesión uh -huh. que viene a ser un fondo de desempleo de 60 mil pesos que me parece totalmente una burla uh -huh. porque ni siquiera un obrero gana ese fondo de desempleo. Imagínate que mi papá estuvo 31 años laburando uh -huh. para decirme es una falta de respeto total y más que nada por la lucha que mi papá ...hizo para, para entregar 31 años de su vida... ...al municipio, a nosotros, ¿viste? Uh -huh. Porque uh -huh. somos parte del mismo, digamos. Docentes de Jardín de Infantes... ...que se quedaron sin trabajo durante la cuarentena... ...motorizan reclamos... ...ante el Ministerio de Educación Provincial. Noelia Machado contó la situación en Radiocracia. En nuestro caso decidimos este, llevar a cabo... ...llevar adelante eh, una nota, ¿sí? Realizamos una carta en donde constatamos... Eh, Y, digamos, y dejamos que se vislumbre eh, todas nuestras inquietudes. Una de ellas y la más importante es que al encontrarnos sin trabajo no estamos recibiendo ningún aporte, es decir, nuestras cuentas, en, nuestras cuentas se encuentran nublas, no tenemos ingresos. En su columna canábica de cada viernes, Ayelén Vitales alertó sobre la falta de perspectiva de género para abordar el tema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 y en el resto de los países de América Latina, más o menos en esa época. Entonces, por eso el número se dispara tanto, ¿no? Eh, bueno, las mujeres corresponden a todas las mujeres detenidas que están en, en, en las cárceles de América Latina, el 70% corresponden, este, están detenidas por infracción a la ley de drogas, que es un este, trabajo, entre miles de comillas, mm. de, de bajo nivel en la cadena del narcotráfico, estoy hablando, pero es de altísimo riesgo. Radiocarmes.com